Radio Brique, Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar, como lo suele ser habitual, en la jornada de los martes y hoy, con más motivo, hablando de baloncesto, del otro título... ...que eh, logró el deporte briqueño este pasado fin de semana... ...si ayer no quedábamos con los campeones de liga... ...de la segunda andaluza de fútbol... ...hoy lo vamos a hacer con los campeones eh, provinciales... ...de la categoría cadete de nivel B de baloncesto... ...el cerca de cabo ...esta vez sí conseguía alzarse con el título... ...de campeón de Cádiz en esa categoría de nivel B... ...en esa categoría cadete tras superar en la final... ...al conjunto del DKV Chajeva por 59-69 en una, emocionante final la que protagonizaron tanto briqueños como jerezanos, eh, viejos conocidos, porque el año pasado precisamente también se eh, vieron las caras eh, estos dos equipos en la final provincial de la misma categoría, pero en aquella ocasión se disputó en la localidad o en la ciudad de, de Jerez. Un partido este de la final que comenzó con un arranque fulgurante del conjunto U ubriqueño que logró mantener una o logró en ese primer cuarto una ventaja eh, que prácticamente mantendría durante todo el partido salvo en ese último cuarto en el que pues eh, en este caso el equipo jerezaano apretó y dero lindo y pues, llegó a ponerse hasta seis puntos Eh, ...por debajo del Fercabe Cabo... ...sin embargo los ubriqueños no se pusieron nerviosos... ...supieron sufrir y, y gracias a un par de jugadas... ...en los minutos finales sentenciaron el choque... ...y dejaron el título aquí en casa... ...en el pabellón polideportivo municipal... ...que por cierto registró un muy gran y buen ambiente... ...de, de público en esa final, la afición ubriqueña... Eh, ...se lo pasó de lo lindo... ...animando a sus jugadores... ...y viendo cómo se con, cómo conseguían... ...el título provincial... ...por cierto... ...una grada repleta de aficionados... ...tanto de Jerez como de Ubrí... sin ningún tipo de, de problemas... Eh, ...ambos disfrutaron de una buena jornada... ...de baloncesto... ...que arrancó por la mañana con esas semifinales... ...que fueron un poquillo más asequibles... ...para el conjunto jerezano... ...que se enfrentó al DKV San Fernando... ...y que prácticamente también en el primer cuarto ya finiquitó el partido, viviendo de las rentas, el resto del mismo, mientras que el conjunto briqueño, pues en este caso, eh, tuvo un comienzo irregular, eh, con el equipo un poco nervioso, poco acierto de cara a laro, pero en el, bueno, un partido que prácticamente se eh, termini, terminaría de romper en el tercer cuarto, hasta el descanso, pues la ventaja... ...de los ubriqueños sobre los eh, jerezanos... ...del baloncesto Jerez... ...eran tan solo de unos 10 eh, puntos... ...ya esa ventaja se amplió... Eh, ...sobre todo se rompió en el tercer cuarto... ...y se amplió en el último... ...de manera que, como hemos dicho... ...el conjunto ubriqueño terminó... ...venciendo al baloncesto Jerez... ...por 84 a 51... ...33 puntos arriba... ...mientras que el DKV Chajeva ganó... ...a DKV San Fernando por 80 a 61... ...y el marcador desengañoso ya decimos... Porque Chajera tuvo un partido mucho más plácido, rotó eh, prácticamente a todos sus, sus jugadores y aprovechó para dar descanso a los, a los jugadores clave, a los jugadores más importantes de cara a la final de, de la tarde. Eso, ya decimos, es lo que nos dejó la jornada en cuanto a baloncesto. Por cierto, que esto de las finales se repite porque este próximo sábado ya tenemos los horarios de lo que va a ser la fase final infantil masculina de baloncesto, el Campeonato Provincial Infantil Masculino. Su desenlace será también en el pabellón polideportivo municipal en los mismos horarios. A las 12 del mediodía, las semifinales, en la que, por un lado, el Cabu se enfrentará a los conileños del Club Deportivo Mergablo, Y, por otra parte, el equipo de la línea alcaidesa, eventos, unión línense de baloncesto, se medirá al Cádiz Club Baloncesto Gades. La final, prevista para las 5 de la tarde, a priori, en principio está previsto, o, o todas las quinielas apuestan porque... La final sea entre ubriqueños y linenses, pero en una fase final, en una final a cuatro, todo puede ser. Habrá que, que esperar. Más eh, cosas que nos dejaba el fin de semana. El ubriqueño Jorge López en Janeiro conseguía proclamarse su campeón de Andalucía de Rally BTT. Hablamos de ciclismo prueba que se celebró en Villanueva del Trabuco, el tercer rally trabuqueño BTT, que este año fue, como hemos dicho, campeonato de Andalucía eh, y ...porque el rubriqueño Jorge López Janeiro... ...conseguía ese, ese subcampeonato, esa medalla de plata... ...en su categoría Máster 45... ...la victoria fue para el ciclista de Arco... ...José María Fernández Rodríguez... Eh, ...que empleó un tiempo de 1 hora, 1 minuto 22 segundos... ...1 hora, 5 minutos 27 para Jorge López Janeiro... ...el bronce se iría para Miguel Ángel Rodríguez Orozco... ...1 hora, 6 22... ...del mismo modo también se celebraba en Rota... ...la décima media maratón BTT Villa de Rota... ...puntuales para el circuito provincial... ...de media maratón... ...en la que... ...en categoría Máster 40... ...se llevó la victoria... ...Juan Luis Jiménez... ...con un tiempo de 1 hora 33 minutos 30 segundos... ...seguido de Manuel Cebada Preñán... ...1 hora 33, 31... ...y Antonio David Guerrero Brenes... ...1 hora 33, 39... ...dos ubriqueños ...Andrés Cintalo Romero... ...cuarto clasificado... ...con 1 hora 33, 52... ...muy cerca del podio... ...y Carlos Javier Arenas Chacón... ...con 1 hora 38, 12... ...la décimo séptima posición... ...por cierto que eh, Andrés Cintado tiene el objetivo esta semana, el gran objetivo de eh, podríamos decir, esa Vuelta a Andalucía, eh, BTT, eh, Mountain Bike, que organiza también Depor Inter y que arrancará el viernes, costará este año tan solo de tres, de tres etapas. Eso en cuanto a la media maratón, a ciclismo de montaña, esa ...a modalidad de media maratón BTT... ...y también ya para terminar con el repaso del fin de semana... ...dos breves, el primero... ...el Club de Senderismo Los Tres Caminos se llevaba la victoria... ...el pasado o sábado... ...en la decimoquinta travesía de resistencia... ...Sierras del Sur, de Jaén... ...sexta prueba puntuable para la Copa Andalucía de resistencia... ...y sexta victoria porque ha conseguido la primera posición en todas las pruebas de este certamen que se han celebrado hasta el momento. Ahora habrá un descanso de unos cuantos meses, la competición volverá ya en el mes de octubre, con la travesía de resistencia, de vigésimo eh, primera travesía de resistencia eh, subbética cordobesa. Eh, y por otra parte, eh, comentar que el domingo se celebró la decimocuarta carrera Correplaya de Chipiona, en la que, prueba de 10 kilómetros, en la que ganó Luis Manuel Quintero con un tiempo de 32.45, 32 minutos 45 segundos, eh, seguido de Francisco Javier Caraballo, 33.35, y Cristian Valenzuela, 34.12. Lubriqueño, Juan María Ordóñez, fue vigésimo segundo de la general con un tiempo de 37.44. Y para los amantes del fútbol que este en esta noche eh, se disputan las semifinales del 37º trofeo del petaquero de fútbol 7, 9 de la noche, el Mepiel, Dimopel Pell, 10 de la noche, de Piña Artilaz 2014, veremos lo que ocurre, favoritos, pues los campeones... De sus respectivos grupos, tanto el Mepiel como el de Piña Que no han cedido ni un punto Hasta el momento han ganado los cuatro partidos Disputados en esa fase de grupos Y llegan como invictos a estas semifinales Veremos eh, lo que pasa Pues de estas cosillas vamos a hablar en unos instantes Antes como siempre vamos Damos plazo, paso a publicidad y enseguida volvemos Vuelve el espectáculo Noveno pentadón Ray Ciudad de Ubrique En memoria de Jacob Soria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 Terapias manuales Rakis, Peña Bética, Pinturas Bullón y Radio Brique. Gente que está escuchando la radio, soy Manolo Medina de la comedia, qué manas tuete, tengo pato, escucha este musajo un momentito.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 ya la venta, ¿ya la has escuchado? Pues esto no te la vayas a perder por nada del mundo, porque vamos a hacer una comedia para que tú te mees por las patas abajo. Ea, ya lo he dicho que las entradas están ya la venta Aligérate La compañía de seguros ASV Funeser nos pasa la siguiente nota necrológica Hoy martes a las ocho y media en la parroquia Noveno Pentadolón Raíz Ciudad de Ubrique en memoria de Jacob Soria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 47 minutos de la tarde, vamos eh, a comenzar en la jornada de hoy mmm, como lo hicimos ayer, hablando de un título logrado por el deporte ubriqueño este pasado fin de semana. Si sí, como decíamos antes, ayer hablábamos de fútbol y de esa liga conquistada por el Ubrique Unión Deportiva, eh, en la segunda andaluza gaditana, hoy nos toca hablar de baloncesto y de lo que ya también adelantamos la pasada semana, esa final a 4 final provincial, que se disputaba en Ubrique, que acogía a nuestro pueblo en la categoría cadete nacional. Masculino. Y al final, pues eh, victoria ubriqueña por 59-69 ante el DKV eh, eh, chajeba en esa finalísima que se disputaba en la tarde del sábado. Vamos a hablar de ese partido y de todo lo que nos dejó <coughs> la jornada del, del sábado con tres de los componentes del Cabu. Con eh, Juan María Menacho, buenas tardes. Buenas tardes. Con Juan José Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Y con Jorge Prieto, buenas tardes. Buenas tardes. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Esta final provincial y desde luego no lo fue, pero desde desde el primer partido, desde el primer minuto, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy difícil, todo teníamos los nervios metidos en el cuerpo y la verdad es que la semifinal nos costó mucho arrancar en los primeros minutos, pero después conforme se fue transcurriendo el encuentro pudimos dejar esos nervios atrás y jugar nuestro juego. Uh -huh. son vio un poco dubitativos en, en ese en esa entrada ¿no? de, del partido ante Baloncesto baloncestojerez eh, supongo que os tiene que pasar todo por la cabeza por, por la cabeza porque como quita uno esos nervios de, de la responsabilidad de jugar en casa ¿no? ya, y al principio no conocíamos el equipo nunca habíamos jugado con ellos y no sabíamos cómo jugaban pero a partir del descanso ya estaban los nervios fuera y uh -huh. bien Desde el tercer cuarto fue donde terminó por romperse el partido, pero como decimos, puso opuso más resistencia de la que se esperaba en principio, ¿no Juan María? Sí, la verdad, es que mientras nosotros soltábamos los nervios y todo, pues costó mucho eh, costó mucho eh, intentar ganarles, digamos, intentar los parciales de los cuartos no eran tan amplios como nosotros habíamos hecho en la liga anteriormente. Uh -huh. Eh, aparte de eso, ya decimos eh, El baloncesto Jerez se defendió panza arriba Fue un partido duro y hubo hubo que sufrir, como hemos dicho Sobre todo antes del, del descanso, el partido se rompería En ese en ese tercer cuarto Y bueno, ya se aclaró, digamos, en el último que lo tuvisteis eh, Pues más claro, ¿no? Ahí ya era, supongo que para repartir minutos para, para los compañeros De cara a lo que os esperaba más tarde, ¿no? Pues... Sí. Y sobre todo, más que nada, dar descanso a, a los jugadores más importantes que esperábamos que hicieran un buen partido ya en la final. Un momentillo, que se nos ha incorporado otro componente, que creo que es Alberto, ¿no? Alfonso, Alfonso eh, que se nos ha incorporado. Ahora, mientras te, te ponemos el, el, el micro, intentamos buscarte por ahí un micro, para, para que podamos continuar con él. En esta, ...en esta especie de tertulia... ...que vamos a llevar a cabo... ...en estos próximos eh, minutos... Eh, ...digamos que estábamos hablando de... Eh, eh, ...de ese partido... ...que... Eh, ...se disputó en semifinales... ...entre el Cercabe eh, Cabu... ...y el, el conjunto de baloncesto Jerez... ...a la misma hora... ...se estaba disputando la otra semifinal... ...entre los dos DKV... ...el DKV San Fernando y el, y el DKV Chajeva... ...obviamente no tuvisteis opción... ...o ni ocasión de, de verlo... Pero ya os, eh, os habrán comentado que eh, ellos tuvieron una semifinal mucho más plácida que vosotros, ¿no? Sí. Y además nos dieron la oportunidad de saber los máximos anotadores de ese partido y conocerlos mejor. Mhm. Uh -huh. Para la final. Porque eh, cabe destacar que estuviste eh, bueno, componentes de, del Cabo estuvieron haciendo o observando, vigilando eh, lo que eh, lo que fue de aquella aquella semifinal. Ya decimos, los jerezanos prácticamente en el primer cuarto ya tenían aclarado el, el partido Y fueron dando minutos al resto de compañeros Y por lo menos se pudo ver quién eran los, los jugadores importantes de este equipo Que no sé si para ello ya os prepararon a vosotros, ¿no? O os pusieron al corriente de, lo, de los jugadores que había que tener en cuenta Eso ya fue al final del, par al final del primer partido uh -huh. Cuando ya teníamos las actas del otro partido nos dijeron ¿Quiénes eran los importantes? Estuviéramos atentos para mentalizarnos hasta que llegara la hora del partido, la gran final. Uh -huh. eh, no sé los nombres, obviamente, pero quizá los dorsales, eh, el 4 y el 20, y sobre todo el 20, ¿no? Y, y creo que al 20 le, le hicisteis una especie de vigilancia uh -huh. en, en ese ver, partido, ¿no? Para él. Sobre todo Alfonso, que ha con nosotros. Claro, uh -huh. plan, la defensa tampoco es que fuese muy complicado, lo único que era este cárcel que nos recibiera la pelota y a los demás... Con el tiempo ya se iba secando Y se iba cabreando Y ya se salió el partido Sí, porque no sé no se le vio tan cómodo Como con, con el DKV San Fernando Que ya decimos eh, pues, Todos nos quedamos ¿no? Los que pudimos ver los dos partidos a la vez Con, con ese jugador Y apenas Apenas tuvo influ, influencia ¿no? En el partido, en la final ante vosotros uh -huh. Pues eh, bueno eh, Como decimos el, eh, un, un comienzo muy diferente Eh, ante Chajeva, que ante el baloncesto es querer, ¿dónde dejasteis los nervios para la final? Pues de, después de las semifinales, cada jugador se fue a su casa y se, se relajó como cada uno quiso. Y pues por la mañana yo había disputado un partido, entonces ya en la final pues no tenía los mismos nervios. Ajá. Uh -huh. Y después de haberte relajado, muchos estuvieron escuchando música, otro con el móvil en el sofá, <risa> lo que te he dicho antes, a, a cada uno a su rollo, pues se, es, la, es verdad que se relaja cada uno más. Supongo que dándole normalidad lo que fue ese, ese partido, porque vaya primer cuarto que, que realizasteis, ¿no? sí. Entramos, entramos muy fuerte, porque es normal, nosotros ya cuando estábamos antes de entrar, cuando Juande nos dio la charla, nos dijo y nos dejó claro que estábamos en esa final tan deseada que teníamos. Entonces nosotros entramos con muchas ganas de ganar el partido y llevándolo ya por fin. Uh -huh. Digamos que pusiste una intensidad y ellos se quedaron prácticamente en estado de shock, ¿no? Eh, un primer cuarto en el que se fuiste con una ventaja de 12 puntos. Y bueno, eso esa ventaja fue importante Porque prácticamente fue la que mantuvisteis Durante ya el, el resto del partido, ¿no? Sí, gracias al primer cuarto Fue bien lo demás uh -huh. ¿Estos eran lo, uh, lo, los jugadores A los que se me medisteis el año pasado? No Era el, era el mismo equipo, pero era, eran jugadores diferentes ¿No? Sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, había ganas de revancha Pero claro, no, no teniendo allí a los mismos Pues no, no viene a ser Una revancha propiamente, propiamente eh, Dicha Eh, digamos que se, se empezó muy bien en ese primer cuarto, pero claro, era obvio que De Chagevano se iba a quedar ahí, ¿no? Claro, Chageva también había llegado a esa final invicto como nosotros y para llegar invicto había había mucho trabajo a su espalda, así que el partido no iba a ser tan fácil como iniciamos nosotros el primer cuarto. Uh -huh. Hasta el descanso, ¿cómo cómo veíais las cosas? ¿Hasta el, el descanso del partido? Yo hasta el descanso, yo, no habíamos bajado de los 12 puntos, excepto al principio el partido del 0-0, pero no habíamos bajado los 12 puntos y cuando ya empezó ya el descanso nos relajamos un poco, ya un poco más nervioso empezaron a meternos más puntitos. ya Claro, creíamos empezamos... que lo habíamos ganado y no, uh -huh. eso no así, el partido dura 40 minutos y si al 20 nos relajamos ellos nos se van a quedar con las manos quietas. Bueno, en el tercer cuarto, dentro de lo que cabez, pues aguanta, aguantasteis bastante bien, ¿no? Incluso se lo llevaste y en el, en el tanteo, ya fue en el último cuarto, la verdad que eh, estaba más nerviosa la grada, la gente de alrededor, que al menos vosotros, eso es lo que transmitíais, ¿no? Sí, el, la grada estuvieron especialmente bien, porque en el último cuarto se nos consiguieron poner a seis, nosotros 6 puntos arriba nada más. Y la grada jugó un papel muy importante en esos minutos, ya que cuando nosotros metíamos mmm, se celebraba como si hubiésemos ganado ya, y eso, que era o no, mmm, un de la morada al otro equipo. Mm. contamos nosotros que, claro, en el momento ese, no, no sé yo el tiempo que quedaba, no sé si eran un par de minutos, ¿no?, cuando se pusieron a, a seis puntos, sí, sí. pero ahí tu, hubo dos jugadas clave que, bueno, casi sentenciaron el, el partido por vuestra parte, ¿no? Ahí ya ya se visteis campeones, ¿no? Pues sí. Uh -huh. Bueno, pues como hemos dicho, campeones provinciales es algo para lo que habéis estado trabajando muchos años, ¿no? Sí, ya, esta verdad. era la tercera vez que uh -huh. intentamos ganar y al final lo hemos conseguido. La tercera uh -huh. va la vencida. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ¿Os ha pasado por la mente lo, lo de la categoría mini? Esa final provincial que, que se disputa aquí en Ubique durante durante Uf. este fin de semana. Sí, bastante, por eso tenía miedo, porque pensé que iba a pasar lo mismo que hace años. Entramos con esos nervios al primer partido más que nada que por eso, porque nosotros ya se nos venían los recuerdos de cuando jugamos ese primer partido lo perdimos y no queríamos que fuera igual, entonces aquí uh -huh. no había un montón de nervios. Uh -huh. Fue una, sin duda, aquella vez fue una derrota inesperada, pero claro, habéis ganado mucho Madurez, ¿no? Uf. Un y ahora uno supongo que cuando uno echa la vista atrás dice bueno perdimos pero aprendimos de aquello ¿no? y, de y ahora os ha servido bastante no yo claro. ¿No? porque más o menos la trayectoria de esta temporada ha sido igual no habéis perdido ningún partido salvo los amistosos de, de navidad los demás pues yo no sé si os habéis paseado si ha sido tan fácil como se ve digamos en las hashtags como se ve en la clasificación o no bueno como bueno, también depende del partido porque por ejemplo en Rota empezamos hay un poquito bastante dormidos entonces ya cuando ya a partir sobre todo ya a partir del tercer cuarto ya empezamos ya más fuerte uh -huh. por cierto que eh, cuál ha sido la diferencia fundamental con respecto a la final del año pasado eh, pues yo creo que la mayor diferencia de respecto al año del año pasado ha sido que la jugamos en otro campo la jugamos en jerez que eso nos obligó a una hora de camino y jugar en una pista que no es la tuya ni los aros son los tuyos ni los balones y claramente tampoco tiene a tu público mmm, tanto como este año y eso ha influido mucho y es lo mismo que después del de primer partido no, no nos pudimos ir a nuestras casas a, claro. a descansar claro y eso ya que no echarte por allí por el Jerez dando vueltas sin saber dónde irte eso afectó también a la final Uh -huh. Y también la fuerza con la que entramos en este partido Que fue con muchas más ganas que el año pasado Porque el año pasado como que teníamos la derrota a Y no era así, porque eran no eran caza El público estaba en contra Y eran más nervios uh -huh. Y además es, era un, un rival que ya conocíais, ¿no? Sí eh, Con el que habías estado en el, en el mismo grupo La sorpresa, la sorpresa que quizás se dio en semifinales Donde conseguiste ganar al campeón del otro grupo Y bueno, supongo que fue mucho más sufrida que esta, ¿no? Sí, sí, sí mucho Sí, nos costó bastante llevar Hacia delante ese partido uh -huh. Ya decimos eh, Y ese cansancio físico quizás también Se, se pudiera notar en, en esa en esa final Han sido 20 partidos oficiales sin perder ¿La final ha sido el partido más complicado De toda la temporada? ¿O el rival más duro? Bueno. ¿O no? Respecto sí. al resultado, sí Aunque hay otros partidos en el que Si no recuerdo mal, el segundo y el tercero De nuestra liga Claro, el tercero ya quería entrar a los playoffs entonces fue a jugárselo todo y nos hizo un partido muy difícil que si no viéramos el marcador pensaríamos que estuviéramos muy empatados, pero no, al final el marcador fue muy favorable a nosotros. Uh -huh. no Muchas veces lo que pasa es que hay equipos que se atraviesan, ¿no? incluso equipos que a lo mejor no están a vuestro nivel pero eh, por H por B pues no se os da bien ¿no? y, y, y os pone las cosas más difíciles. ¿Qué equipo ha sido ese este año? Pues uno podría haber sido, bueno, podría no, que ha sido mm, CBP y gimnástica. Y en rota, cuando jugamos en rota, como ha comentado antes Alfonso, eh, pues empezamos muy muy mal. Luego, menos mal que subimos a reaccionar y ya jugamos como los anteriores partidos. Uh -huh. Siempre ha estaba la duda esa, eh, cuando llega una final a 4 de mira, estar acostumbrado a ganar durante toda la liga regular qué pasará al equipo en conjunto cuando se vea con el marcador en contra ¿no? o si se encuentra un partido difícil estabais también supongo que preparados para ello no o no claro, para eso <risa> nuestro entrenador buscó partidos amistosos contra equipos que sabíamos que eran superiores a nosotros como cuando jugamos un partido contra los veteranos del bosque que lo jugamos aquí y nos ganaron uh -huh. pues esos partidos eran para saber que en esta temporada no todos se iban a ganar que podíamos ir perfectamente por debajo del marcador y podíamos también remontar, por eso también se buscó un rival fuerte en el torneo de Navidad. Y supongo que también eso estará detrás de, del hecho de que participasteis en la liga de verano, ¿no? Claro, porque sí. sirvió... los equipos eran más grande y aquella que echarle más fuerza, pero aunque hoy vamos perdiendo, da igual, teníamos que seguir fuerte para ver que en la liga no es esto he igual. No siempre sí. ganamos y juan de nuestro entrenador eh, en, la, en la primera ronda él no, dejó claro que él no quería llegar a la final a cuatro sin haber perdido un partido antes porque uh -huh. ya que no nos hubiéramos mentalizado como diciendo lo hemos ganado todo esto va a ser fácil también y no él quería perder algo para que supiéramos también que iba a ser difícil no, porque también hay, hay que be en todas las circunstancias posibles que se pueden dar en una, en una final Eh, volviendo otra vez a la final eh, A la final de este, de este pasado fin de semana Creo que en pocos deportes Influye tanto eh, el banquillo Digamos en los que están dentro Como como en el baloncesto ¿no? claro. sí, Porque sí. da mucha más fuerza A ver es que tus compañeros te animan Y te apoyan más que la grade incluso uh -huh. Porque se veía ahí muy intenso eh, Tanto los de dentro Como los de fuera Erais todo, todo una, una piña Eh... ¿Es la primera vez que se pegáis un año entero sin perder? ¿Partido oficial? No. Desde que... Cuando tuvimos la semifinal aquí, pero ya en la, en la semifinal perdimos. Claro, esa fue la, la derrota. La única. Digamos sí. que esta ha sido la única temporada perfecta, bueno, la única. Esperemos que vengan más, pero que va a ser muy difícil repetir un, un año así, ¿no? Sí. Uh -huh. Eh, bueno, y ahora qué? ¿Qué vais eh a, una vez ya terminado la liga regular, ahora qué, ¿Qué hacéis? A ver si Uri que quiere poner el ayuntamiento una liga de verano como el año pasado. Mhm. Uh -huh. ya la espera, pero hay que esperar hasta el verano, supongo, claro, sí. Ahora mientras tanto seguís entrenando, seguí sí, eh, vamos a seguir entrenando. de julio, de junio. Junio. Uh -huh. Se bajará un poquito, supongo que la, la intensidad. Y, y otra cosa, la próxima temporada mmm, pasamos ya a junior, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué pensáis? Porque está, dicen que la, es eh, de las categorías más bonitas ¿no? Para para cualquier deporte Esa es la edad en la que vais a estar ¿Qué esperáis de, de esa categoría? Aquí pues, ya las cosas cambian mucho ¿no? Sí, pues No sé por lo demás, pero por mí Yo pienso que va a ser una liga Muy difícil Además de que nosotros vamos a ser Los más chicos de esa liga uh -huh. Porque ahí va a haber juniors Y equipos un año más grande que nosotros y hay algunos dos años más grandes que algunos jugadores nuestros como Juan María, Juan Carlos Carlos y Fran uh -huh. supongo que esa primera temporada estáis mentalizados de que quizás sea para sufrir ¿no? como ha, como ha ocurrido siempre no para aprender no más que nada aprender, claro. sí. uh -huh. pues fíjense eh, el año que viene, eh, bueno este mismo año ya la próxima temporada queremos decir ya los vamos a tener en la categoría junior, eh, os recuerdo, en la mini, eh, viniendo también aquí a, lo, a los estilos de la radio cuando comenzó este, este proyecto y vaya, ¡fue! cómo pasa el tiempo, ya nos tenemos hecho unos, unos hombretones. Pues nada, pues Juan María, Alfonso, Juan José eh, y Jorge, muchas gracias, enhorabuena por, por ese título provincial y nada, pues a, a seguir en esta misma línea que tan buenos frutos ha dado, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. gracias a ti. Seis, y, seis minutos de la tarde. Vamos a continuar en principio recordando que el baloncesto no ha terminado. Ya son tres los equipos del Cabu que han cerrado la temporada oficial, es decir, la, la Liga Provincial, y todavía le queda el turno a otro equipo más, al Cabu Infantil de segundo año, el Cabu que dirige Juan Luis Esteban y que este fin de semana... Va a tener o se le va a presentar una situación muy parecida a la de sus compañeros cadetes y es que eh, se disputa la final eh, la fase final eh, del campeonato provincial infantil aquí en ubrique le ocurre igual que al conjunto de juan de dios en núñez eh, el hecho de haber terminado como campeón invicto de, de su categoría en la liga y además tener eh, mejores números que el campeón del otro grupo pues le ha permitido ser, en este caso, el, o, la prioridad para ser organizador y acoger esta final. Tres equipos, además del cabo, van a participar en esta final a 4 El campeón del grupo A, que es el Alcaidesa Eventos Unión Líñense de Baloncesto, quizás el rival más más fuerte de esta, de esta final a cuatro... Eh, ...al que se va a tener que medir el Cabu... ...si consigue pasar el corte de, de semifinales... ...también participa el eh, Cádiz Club Baloncesto Gales... ...que ha sido el segundo del mismo grupo del conjunto del Cabu... ...y el Club Deportivo Mergablo de Conil... ...este segundo del grupo A... ...y al que se va a tener que enfrentar... ...el conjunto del Cabu en esas semifinales... ...el formato va a ser similar al que ya se puso en práctica el pasado sábado. Es decir, las semifinales se van a jugar a las 12 del mediodía, mientras que la finalísima se disputará a las 5 de la tarde y no habrá partido eh, para, eh, o por el tercer y cuarto puesto de la, de la clasificación. Pues eh, así queda ya lo que va a ser el último fin de semana de baloncesto en Ubrique. Con esto pondremos el broche de oro a una temporada. Por ahora, pues eh, hemos tenido pues eh, al conjunto cadete que se ha llevado ese título provincial, eh, al infantil que va a pelear por ello, eh, al infantil de primer año que debutó, bueno, ha tenido una temporada más o menos discreta, y el mini femenino que tenía prácticamente asegurada a falta de, de un par de jornadas, pues el pase a esa fase final y finalmente se le fue. Y se quedó a las puertas de entrar en esa final final a cuatro, el conjunto que dirige y que ha dirigido esta temporada José Antonio Orellana. Por lo tanto, insistimos, últimos dos, esperemos que dos partidos de la temporada para un conjunto ubriqueño este próximo sábado, fase final de baloncesto infantil masculina con el Cabu, Mergablo Conil, Alcaidesa, eventos uñolinense de baloncesto y Cádiz, club baloncesto Gades. Bueno, recordemos que hoy se disputan las semifinales del 37º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7 de eh, Ubrique. Enfilamos lo que es ya la, la última semana de la competición, hoy se juegan esas semifinales y el próximo jueves a las 9 y media de la noche se disputará la finalísima, en este caso... Eh, ...a la espera, por lo tanto, de esa final de eh, ver los rivales que pasan. Eh, por un lado tenemos hoy a las 9 de la noche Hermepiel-Dimopel... ...mientras que a las 10 de piña artilaf 2014 Esos son los eh, equipos que se van a medir en las semifinales de hoy martes. <coughs> Perdón, eh, en cuanto a favoritismo, pues obviamente tenemos al conjunto de Hermepiel... Eh, y de Piña, que son ambos los que han eh, encabezado eh, sus respectivos grupos en la fase de grupos, han ganado los cuatro partidos disputados y por lo tanto los eh, equipos invictos y bueno, son dos viejos conocidos, se han enfrentado ya en innumerables ocasiones en el, la final del trofeo del petaquero haya sido de fútbol 7 o haya sido de fútbol sala, así que bueno vamos a ver si hay sorpresas hoy o no y si sí, Hermepel y de Piña eh, logran pues eh, hacer o responder a ese favoritismo y el pase a, a esa finalísima. Recordemos, Hermepel Dimopel a las 9 de la noche, de Piña Artilab 2014 a las 10. <música> Vamos a aprovechar también estos últimos, eh, últimos minutos, todavía no, nos quedan más de, de 20 minutos de programa, pero eh, esta segunda parte de nuestro espacio en repasar todavía, eh, antes de adelantarnos en lo que nos espera para el próximo fin de semana, que no va a ser poco, pero nos vamos, todavía, vamos a seguir todavía con el repaso de lo que ha sido el fin de semana. Eh, antes de continuar, decir que... Mmm, Obviamente tenemos que hablar del séptimo rally Ciudad de Jerez para los amantes del automovilismo. Mañana será el día al que le podamos dedicar algunos minutos a un rally en el que han brillado los eh, corredores, los pilotos ubriqueños. De hecho, eh, dos eh, equipos eh, liderados por ubriqueños han terminado entre eh, el top ten del scratch eh, final de la prueba. Esteban Gutiérrez Romero junto a Javier Zaldívar Han conseguido toda una quinta posición de, Del a pues En este caso eh, A unos cinco minutos Del vencedor de la prueba Que finalmente fue Javier Galán El piloto jerezano Por cierto, otro jerezano, Alberto Mateos Que eh, tenía asegurada la segunda plaza del rally En el último tramo, en los últimos metros Un accidente que lo obligó a, a retirarse y se quedó con las miela en los labios una, un piloto que también tiene mucha relación con nuestra con nuestra localidad y destacar también que en la octava posición eh, quedó el equipo formado por eh, juan miguel garcía antonia mulero eh, que eh, en este caso octava posición del esray y además se llevó la victoria de la copa de la federación andaluza de automovilismo digamos que es una, un trofeo ...que hay en cada, en cada prueba... ...pues con ese en Saxo... Eh, ...Juan Miguel García Lubriqueño... ...conseguía esa victoria... ...en ese trofeo creado... ...por la Federación Andaluza... ...de Automovilismo... ...dentro de lo que es la competición de eh, Rallys... ...y eh, también terminaron... ...Alberto Domínguez Arena y José Luis López Carrasco... ...por un lado... ...Jesús Abolido Gil y Juan Manuel Parra... Eh, ...y eh, en la decimotercera y decimocuarta posición... ...el Lubriqueño Antonio Pérez... ...que es copiloto como saben y que acompañó al eh, piloto Ernesto Salguero del Gastor, pues en este caso conseguía la victoria en la Copa Sandero, eh, una copa monomarca que se ha incluido este año en el Campeonato Andalucía, y que tiene como premio pues eh, el poder participar o cubrir los gastos para eh, cubrir o para en la próxima temporada eh, participar en la Copa de España, eh, el sandero en la Copa Sandero, pero del Campeonato Nacional de, de Rallys. Eh, Geray Benítez y Marcelo Alex, eh, Alex Van Long eh, terminaron en la eh, vigésima posición con su Citroën Saxo. Sebastián Zapata y Juan Luis Calvillo lo hicieron en la vigésima segunda con el Peugeot 106 Rallys. Y Juan Antonio Aragón y Óscar Sánchez, con Citroën AX, lo hicieron en la 25ª posición. Tan solo hubo que eh, lamentar dos abandonos, Antonio Todotrujillano y Cristina Gutiérrez, que completaron el tramo eh, nocturno del viernes, pero no tomaron la salida en la jornada del sábado. Y, y Sergio Álvarez Borque e Inmaculada Gil, que eh, tampoco pudieron eh, finalizar por una avería mecánica el, el rally jerezano. Ya decimos que de esto sobre todo hablaremos en la jornada de mañana. También comentar pues eh, en atletismo eh, que se celebraba la decimocuarta carrera Correplayas de Chipiona, una prueba de 10 eh, kilómetros en la que eh, terminó llevándose en la victoria eh, Luis Manuel Quintero con un tiempo de 32 minutos ...cuarenta y cinco segundos... ...segunda posición para Francisco Javier Caraballo... ...treintitrés eh, treinta y cinco... ...y tercera posición para Cristian Valenzuela... ...con un tiempo de treinta y cuatro minutos... ...doce segundos... Eh, ...Juan María Ordoñez Fernández... ...ocupó o finalizó en la vigésimo segunda posición... ...con un tiempo de treinta minutos... ...cuarenta cuatro segundos... ...también tenemos que hacer referencia... ...y hablaremos en los próximos días a la tercera carrera pradera de Chapín, que se celebró en Jerez el pasado domingo y en el que participaron 29 niños, desde la categoría juvenil hasta la categoría pañal eh, de la Escuela de Atletismo de Ubrique. pues eh, Tenemos los resultados aquí a nuestra disposición, pero eh, bueno pues ya los daremos en eh, próximos días. ...decir que aparte de esta prueba... ...también el lubriqueño Luis C. gálvez campo ...participó el sábado... ...en un nuevo control federativo... ...de la pista de San Fernando... ...en el que consiguió... ...en la prueba de 60 metros liso... Eh, ...pues la quinta posición de la primera serie... ...con un tiempo de 9,43 segundos... ...cerca de su marca personal que es 9,29... ...en la prueba de los 1.000 metros... ...consiguió la tercera posición... ...con un tiempo de 3 minutos 37,61 segundos... ...que le supone la mejor marca personal... Y en la prueba de lanzamiento de jabalina que es en la que domina, en este caso terminó en la primera posición, con un lanzamiento de 21 21,90 metros. Es su mejor marca super, eh, personal, superando en dos metros su antigua marca. Eh, pues le sacó casi 6 metros al segundo clasificado, nada más eh, y nada menos. Pues eso, en ese control federativo, ya decimos... Eh, es larga la lista que tenemos la iremos comentando eh, en los próximos días de esa tercera carrera Pradera de Chapín en la que participaron estos alumnos de eh, la Escuela de Atletismo de Ubrique Oh, make me over Nos vamos a quedar los eh, próximos minutos hablando de ciclismo y en este caso del Campeonato de Andalucía de Rally BTT que se celebraba el pasado fin de semana durante todo este fin de semana en Villanueva del Trabuco en Málaga el tercer rally trabuqueño BTT en el que estuvo presente el lubriqueño Jorge López Janeiro que se alzó con la medalla de plata en su, en su categoría. Tenemos al otro lado del teléfono a Jorge López Janeiro. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como decimos, eh, su campeonato en tu categoría, Master 45, en este rally trabuqueño. Bueno, una cita que también tenías ahí, eh, digamos, como objetivo para este mes de mayo, un mes muy intenso, y me comentabas que, bueno, la primera vez que te, que te llevas una medalla de plata en un campeonato de Andalucía, ¿no? Pues sí, la verdad que llevo ya muchos años buscando... Este metal no me hubiese dado, hombre, me hubiese sido oro mejor, pero que, que igual de contexto estoy con la plata, ¿no? Ha sido, siempre estado en podio, en Open, que son, digamos, la consecución de varias carreras continuadas, pero en un campeonato nunca había nunca había saboreado eh, el, el metal y en esta ocasión pues pues lo hemos conseguido, ¿no? Mm. Bueno, ¿y qué os tenían propuesto allí en Villanueva del Trabuco para, para este campeonato de Andalucía? Bueno, pues parece que este año el agua no no nos no olvida, ¿no? Y, y parecía que, que iba a haber un fin de semana espléndido, pero que va, eh, el domingo amaneció, la tarde del sábado ya llovió, y la verdad que era un circuito bastante técnico, con muchas piedras, muy rebaladizo, y bueno, el agua pues le dio ese plus todavía más de, de dureza, y el barro pues nos ha acompañado durante, durante toda la carrera, no nos llovió, Eh, si sí, en la manga que corrimos nosotros eh, cor, eh, yo vi en la manga anterior pero ya dejó el, el circuito eh, un poco impracticable ¿eh? uh -huh. todo un, un barizar al que se tuviste que enfrentar y por lo tanto cómo, cómo fue la, la carrera de, de vuestra categoría pues bueno la verdad que eh, tuve más, tuve algunos fallos muy muy consecutivos al principio que me hizo quedarme un poco retrasado Y bueno eh, la salida eh, se me salió la cala del pedal y ya te digo perdí algunas posiciones eh, a mitad de carrera pues pues más o menos iba metido ahí los puestos de los puestos muy delanteros y el tramo al final de, de, de la vuelta que quedábamos a un total de, de tres pues empezamos una subida muy larga de unos 6 o siete minutos por sendero pero claro eh, aquello era imposible imposible ir pedaleando en la primera vuelta todavía con el barro todavía muy muy fresco la rueda trasera se hacía una pelota de barro y casi toda la, la subida había que hacerla eh, había que hacerla bajado ya uh -huh. conforme pasaron la vuelta ya se estaba un poco poniendo puesto un poco mejor pero pero bueno ya te, te sale un poco de carrera y vas un poco intentando controlar que no te cogieran por detrás y asegurando esa segunda plaza Y bueno, así así fue, digamos, la tónica de la carrera, ¿no? Eh, mucho Había que tener mucho cuidado, la verdad que también se retiraron bastante gente porque, ya te digo, el circuito estaba muy muy rebaladizo y muy peligroso en las zonas muy técnicas y hubo bastante gente que, que se retiró. En estas pruebas de, de formato rally, la verdad que son eh, son carreras cortas y hay poco margen para, para, digamos, que los errores te dejan poco margen luego para reaccionar si el objetivo es luchar por las por los puestos de arriba no eh, claro sí si, si tu objetivo es, es terminar la, la carrera pues bueno pues sí. ahí no hay, no hay mucho problema pero si el objetivo se traduce en querer eh, luchar por las medallas pues ahí cualquier fallo puede hacer una carrera tan explosiva y, y tan corta pues la verdad que te que te lastran mucho no cometer cometer esos fallos y si además eh, llueve y el suelo está embarrado pues Pues eso suma ¿no? para, para cometer más, más fallos ¿no? uh -huh. Lo normal hubiera sido digamos ese duelo entre José María Fernández y, y tú no bueno Porque está visto que eh, en el resto de Andalucía parece que ahora mismo sois los gaditanos los que domináis no Sí, bueno, eh, y en esta ocasión pues como la, la categoría Master 40 se dividía en dos por ser campeonato ¿no? eh, Y bueno pues, luchábamos por, por ese campeonato de Andalucía en Master 45, ¿no? de, uh -huh. de 45 a, a 49 años Eh, José María Fernández que, que de mi misma edad, de mi mismo año de nacimiento Pues, pues era el hombre de batir Evidentemente, también teníamos ahí A, a José Julián Barón Yuste, ¿no? que, que es un experto También en rally eh, Campeón de, del mundo, de xterra Terra uh, Malagueño Que conocía el circuito a la perfección Pero bueno, eh, tampoco se le dio muy bien Y a segunda vuelta eh, Se tuvo que retirar ¿no? eh, Me hubiese estado, gustado haber estado Más cerca ¿no? de, de Pepe Pero bueno, eh, ya te digo, las carreras, las circunstancias pues, pues fueron así Y bueno, eh, a pasar página rápido, disfrutar de, ese, de esa medalla de plato Y a pensar en esta siguiente prueba, ¿no? Que, que otra vez estaremos dando guerra uh -huh. Digamos que ha sido una cuestión más técnica que física Físicamente, ¿cómo te encuentras, Jorge? Sí, bueno, eh, ahora esta última carrera pues eso eh, Este mes de mayo era cuando ve que está en un estado de forma bastante óptimo ...y bueno, de hecho la semana anterior... en eh, ...ahí en, en Villamartín, ¿no?... Eh, ...ahí cerca de Uriquen, en López de Andalucía... ...un circuito que nos tenían preparado... ...ahí en Villamartín, que era... Mm, ...muy, muy técnico, muy, muy duro... Eh, ...gracias a Dios no llovió, pero bueno... ...hubo bastantes caídas en ese circuito... ...un circuito muy peligroso... ...y bueno, pues de hecho... Eh, mi, ...la manga nuestra pues... ...pues se paró en la segunda vuelta porque... ...hubo una, una caída que tuvieron que entrar... ...la ambulancia y tuvieron que parar la carrera y bueno, eh, de, hice el segundo puesto también detrás de, de Pepe, mm. y bueno, eh, estamos ahí en el Open de Andalucía, en segunda posición, ahora la semana que viene otra vez es león en la tercera prueba del Open, y bueno, ahí, ahí estamos luchando, ¿no? eh, la verdad que contento con la temporada que llevo, y ya te digo, el mes de mayo hay que estar en en plena forma y ahí se están viendo los resultados también. Te voy a preguntar precisamente por esa prueba de Villamartín, que como decimos, y como tú comentas, fue fue accidentada con esa caída, ese golpe en la cabeza de uno de los participantes. Finalmente, digamos que vosotros no sé si el número de vueltas que había que darle al circuito, pero se quedaste en menos de la mitad, ¿no? Sí, sí, ya te digo, fue... La vuelta fue en la primera caída, eh, era la era la manga, que eh, eh, o sea, era la, el, la carrera, el componente que se cayó, el corredor que se cayó era de, de Master 30 que salía dos minutos delante nuestra y de hecho nosotros que íbamos en cabeza de Master 40 tuvimos que sortearlo porque estaban atendiéndolo allí en la bajada que se había caído. Pasamos por meta, empezamos la segunda vuelta y ya casi cuando estábamos terminando la, la segunda vuelta ya nos estaban comunicando que la carrera se había parado. Eh, claro eh, eh, Era un hándica, ¿no? Tener que poner después de eso de estar, Teníamos que dar un total de cinco vueltas Y ya te digo, solamente con todo el paso De la primera vuelta mm, Ya la carrera estaba bastante diferenciada Yo precisamente estaba ahí eh, Teníamos una lucha bastante fuerte Entre el la segunda y la tercera plaza y, Pero bueno Es lo que pasa en las carreras Hubo que, que conformarse con, con ese puesto eh, A uno le vieron mejor A otro le peor la carrera iba a ser bastante dura porque darle cinco vueltas al circuito que él sí. era no. no íbamos a ir a una hora y 20 la, la cabeza de carrera que es hablando en un circuito de rally para nuestra categoría es bastante tiempo en cuanto hemos estado durante todo el año eh, haciendo carrera entre 50 minutos y, y una hora no ya te digo que, que bueno, a algunos les beneficiaron a otros le perjudicaron Pero bueno, era consecuencia de la, de la carrera y solamente pudimos dar contabilizó la primera vuelta. Uh -huh. Oye, Jorge, ¿entiendes la, la decisión de los jueces? Eh, sí, sí, es lógico, porque eh, nos quedamos sin ambulancia, nos quedamos sin médico y renovar la carrera. Cuando ya llevas mm, 20-25 minutos mm, a tope, tener que parar, volver a calentar, volver... Yo creo que es una decisión justa, que no nos gusta a nadie, no nos gusta uh -huh. sobre todo que no se caiga ningún nadie, ¿no? ningún compañero y que se haga daño, pero la decisión de los, ju de los jueces sí es sí es justa. Uh -huh. De hecho, no, no hubo ninguna reclamación bo, al respecto. Uh -huh. Lo que sí he leído por, por ahí es a, a algún algún ciclista comentar que cuando se trata de, de pruebas tan tan técnicas, como como era lo que como era este circuito, ¿no? de, de Villamartín que bueno, decían te Eh, muy técnica Pero no sé si hasta el punto de ser Peligroso en algunos tramos eh, Pero comentaba el ciclista este Que que hombre que se deberían plantear algunas salidas ¿no? a, a, a los tramos más difícil ¿Tú eso cómo lo sí, ves? ¿Cómo? Sí, quizá, quizá, bueno eh, La organización de, de Villamartín eh, fue, fue de 10 Fue una organización mm, estupenda No nos faltó ningún tema Eso sí, quizá el circuito Al ser tan técnico pues Debería haber mm, opciones alternativas, ¿no? Mm. También es verdad que, por ejemplo, el chavar, que ese, se puede caer cualquiera porque sí. el chaval que, que se cayó eh, mm, lleva entrenando ese circuito quizás le haya dado más vuelta que todos los que corrimos ese día, ¿no? Mm. También hay que ver también las carencias de cada uno y saber si puedes bajar por ahí o no. Que igualmente que no tienes por qué bajar. Yo siempre digo que los obstáculos lo que hay que sortearlo es lo antes posible ya sea montado de la bici o bajado sí sí entonces bueno, si llegas a un sitio y no te des con la confianza de, a, de hacer la bajada pues te bajas de la bici, la coges en peso y vengas a, a pasar obstáculos y a volverte a montar, ¿no? que sí, que es, es verdad que, que faltaron a lo mejor eso, algunas zonas alternativas para, para evitar pues eh, cuando se hacen zonas alternativas lo que se suele hacer es que se hace un recorrido más largo para, para eso, para Para penalizar a, al corredor Que coge por la alternativa ¿no? mm. Pero bueno, eh, yo creo que han aprendido Y que seguramente para Otras ocasiones pues, pues Han esa, esa alternativa mm. Bueno, por lo tanto nos comentaba Próxima prueba Gibralreón entonces Sí, sí, eh, la semana que viene eh, Gibralreón Y bueno, eh, después de Gibralreón Venía el Open de España pero Yo creo que, que ya he decidido Una cosa y bueno, eh, no sé si me saldrá Uh -huh. eh, intentarlo voy a intentar que al coincidir con, con el campeonato de, de andalucía de maratón uh -huh. que es, eh, lo tenemos aquí en castellar una prueba ahí en, en esto en la finca de la alcarías uh -huh. que es un maratón que conozco bastante bien que me ha ido siempre bien pues voy a optar a eso a, a intentar pues, pues coger otra medalla ahí en, en el campeonato uh -huh. de andalucía de maratón Y bueno, y el Open de España que voy a afectar posición. Eh, no hay el podio está muy difícil y bueno, me da me da igual quedar sexto, que quedar octavo o noveno, ¿no? Que tampoco voy a perder muchas posiciones si no voy y así que voy a decidir dentro de semana, pues ir a Castellar y a ver si bueno, si suena la flauta y y tenemos otro metal en en la modalidad de maratón. En la zona del Almoraima me decías Sí, sí, el Almoraima, había dicho Alcaría y el Almoraima, el Almoraima. <risa> pues, pues nada Jorge, pues lo vamos eh, a dejar aquí, en principio pues darte la enhorabuena ¿no? por la consecución de, de esa medalla de plata y como tú comentas, vamos a ver si el conocer el terreno y haber estado allí muchas veces te permite también pelear por, por esos primeros puestos en ese maratón, en ese campeonato de Andalucía de, de maratón. Jorge, muchas gracias Pues nada, pues, muchas gracias a eso por llamarme. Un abrazo, a hasta la, luego a Pues con esto nos vamos a despedir nosotros en la jornada de hoy. Mañana volveremos con más eh, información, también eh, relativas a los deportes que hemos tocado en el día de hoy, pero es que no tenemos, como han podido comprobar, tiempo para, para mucho más. Ha sido una semana muy completa. Nada, que mañana a eso de las cinco y media volveremos. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.